...desde la mesa intersindical en las distintas dependencias del Estado Provincial. Están haciendo, están realizando eh, asambleas informativas respecto a lo que pasó en la mesa paritaria que tiene que ver con este ofrecimiento que hizo el Gobierno Provincial de 10% de aumento para el mes de enero y después volverse a juntar ahora ya con una fecha definida el 21 de febrero. Eh, la mesa intersindical, el día de la paritaria, dijo que fue insuficiente ese, ese monto, pero no la rechazó como sí si lo hizo el gremio docente, que no solamente dijo que era insuficiente, sino que directamente la rechazó. Lo que están haciendo eh, los gremios que agrupan a la mesa intersindical... Es congregando a trabajadores y trabajadoras del, del Estado provincial, en este caso lo hicieron frente a la Dirección General de Rentas, eh, y planteando situaciones puntuales que tienen cada uno de los trabajadores, o en este caso representantes de trabajadores, estuvo ATE por supuesto, estuvo... el CITRASAP, estuvo también el CITEP, que ahora es parte de la mesa intersindical que es el otro sindicato de trabajadores de la educación, y también estuvo el, el sindicato de los judiciales, que van a ser también una, una asamblea informativa frente al Superior Tribunal de Justicia. Están preparando el terreno también pensando para la reunión del 21 con el Gobierno Provincial Y sobre todo pensando si es que el gobierno va a mejorar esa oferta que ya dijeron los gremios que era insuficiente. Lo van a hacer. Lo hicieron hoy a la mañana entre las 9 y las 11, lo van a hacer en otros días eh, posteriores en otros lugares puntuales, por ejemplo el hospital Lucio Molas, que es un lugar de, de congregación de trabajadores y trabajadoras y hay, hay mucha gente trabajando en esos lugares y lo que hacen básicamente es informar lo que pasó en la paritaria pero también planteando eh, situaciones puntuales que tienen los trabajadores y cómo la están pasando después de las decisiones del gobierno nacional de este, hacer una devaluación furiosa del 120% en dólares que repercutió en la suba indiscriminada de, de, de precios, sobre todo de la canasta básica, pero también de los servicios y de los combustibles, y cómo repercute en el bolsillo de algunos trabajadores. Algunos plantearon que... El, por supuesto que el 10% es insuficiente y que ya no pueden eh, tener una vida normal eh, con, esto, con esto que ganan. Por eso va a ser importantísimo el 21 de, de febrero cuando se vuelva a juntar la intersindical con el gobierno y seguramente los representantes gremiales lleven a esa mesa paritaria lo que dicen las bases, que son los trabajadores y trabajadoras. Hoy se hizo la asamblea informativa frente a rentas y después van a ir informando dónde do lo, lo hacen eh, la próxima vez, que seguramente sea eh, mañana jueves o el viernes ya directamente la próxima semana. Perfecto, Mauro. Nos reencontraremos mañana para seguir este y otros temas. Cómo no. Hasta luego.